Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alabed Irratia, aquí comienza Ordago Navarra. Arratsal león gustioi, azkenean beteda espainiako eskuindarren borondatea. Mariano Rajoi eta euren lagunek gehiengo absolutuaz baliatuz independentisten indar potentziala deusestatu dute. Euskal Herriak ez du Madrilgo Kongresuan lekua izango, edo lekurik izango barkatu. Ez baldin bada sesio bakoitzean bos minututan zerbait esateko, baina ez gaitezen triste jarri eta esan dezagun eskerrik asko Rajoi jauna. Sin grupo parlamentario en Madrid, el desprecio a la voluntad libre de los navarros se retrata de mejor modo. Sin grupo parlamentario queda patente la imposición, más clara que nunca. Sin grupo parlamentario los navarros aparecemos nitidamente supeditados a España, más que nunca. Golpes como este no deberían llevarnos al desánimo, sino al despertar de la conciencia de nuestro pueblo y de nuestro Estado. Ese que permanece en el freezer desde 1529 en lo que se refiere a la Alta Navarra y desde 1620 por lo que se refiere a la Navarra de ultrapuertos. Ez gaitezen dantzatu, haiek proposatzen edota bultzatzen gaituzten erritmora. Era bakida esagun bengoz gureari eustea. Erdaraz esaten dugun bezala quien golpea primero, golpea dos veces. Horixe izan beharko litzateke gure leloa. Ni estamos más lejos ni más cerca de la soberanía por la decisión tomada desde las filas españolistas. Estamos exactamente en el mismo sitio, ya que no van por ahí los tiros. Aún a riesgo de ser pesados, no nos cansaremos de repetirlo. En la carrera de San Jerónimo pintamos más bien poco, menos que Maximino Enaro. Y quizá haya llegado la hora de cambiar de estrategia. Baldakizue, zer egiten ari den jendea Grezian, autobideetan, autopistetan, Greziar askok erabakitzen dute peajerik ez, ondai, ez ordaintzea. Beraz, haien ebilgailuak ordaindu gabe zeharkatzen dituzte ordaintzeko postuak. Badakizu zer esaten duen legeak, edo badakigu barkatu zer esaten duen legeak, baina ez alda zilegia, legeari jaramonik ez egitea lege hori bidezkoa eta duina ez baldin bazaigu iruditzen? Hoy miércoles, 21 de diciembre, Arachaldeón, Gustío I, Navarra, Tetaldea, Osachen, Dubunon, Partetic, muy buenas tardes, de parte de eh, quienes conformamos Navarra, Tetaldea, ya saben, aquí en Alavedi y Ratia realizamos este programa semanalmente, Ordago Navarra, desde las 7 de la tarde hasta las 8, pueden escucharnos también, si lo desean, a través de internet, entrando en la dirección www.alavedi.org. Comenzamos. Ah. Power to the little people! Lautada Iaramayo, 107.4 La Rioja Treviño, 107.7 Ayara Miñaki Ratia, 96.5 Sacana 90.6 Alavet y ratian. Y cuando pasan 5 eh, o seis minutos de las 7 de la tarde comenzamos, como siempre, con eh, lo que ha dado de sí la política con esa crónica, o mejor dicho, Astearen Crónica. Astearen Crónica. Crónica de la Semana. ahora gaur bertan eh astearen kronika fernandoren eskutik etorri behartzen fernando askenean ezin izan da se ha quedado sin voz, pero la voz, la voz que va a leer esa crónica va a ser en este caso la de nuestro otro compañero Íñigo, a quien saludamos cordialmente arracha de Raúl. Arracha Raúl. Una crónica de la semana que estamos deseando escuchar adelante. Algaremos los honores a ah, Fernando. Así es un recuerdo para él. Seguimos avanzando la titulado. Solemos decir que la naturaleza de las cosas no tiene más que un camino y que tarde o temprano las aguas tienden a volver a su cauce por muchos diques, presas y escolleras que se le quieran interponer. Ocurre como con nuestros ríos, especialmente los norteños, encauzados para ganar espacio en el fondo de los valles a las más variadas edificaciones que, cuando bajan crecidos, no tienen más remedio que invadir los terrenos que se les han ido sustrayendo, con el resultado de inundaciones, tal como ha ocurrido recientemente. Prueba de fuego está del agua, valga la aparente contradicción, para los de Bildu, quienes se han visto obligados en Donostia a dar explicaciones y proponer soluciones, en lugar de ponerse detrás de la pancarta encabezando la manifestación, como era habitual hasta ahora. Lo de la naturaleza de las cosas viene al hilo de la noticia de la Constitución por parte de los gobiernos del Paisito de López y de la aquitana, Aquitania de Alain Rousset de la llamada Euroregión Aquitania-Euskadi. Pachilo ya se ha apresurado a aclarar que tal iniciativa tiene objetivos meramente económicos, con lo que, como es habitual en él, se pone la tirita antes de recibir la herida, aunque la herida se la ha hecho su propio gobierno, al emitir un comunicado en el que podía leerse que «el gobierno vasco ha destacado que la nueva Euroregión tiene en su origen razones históricas, ...culturales, económicas y de común pertenencia a Europa. Cualquiera sabe que el espacio entre el Ebro y el Garona... ...a grosso modo, constituye una unidad social, cultural... Y economic, ...histórica y económica, sí, también económica... ...a pesar de que los Estados vecinos, España y Francia... ...hayan realizado ímprobos esfuerzos a lo largo de la historia... ...para mantener este espacio dividido. Sin embargo, viendo el mapa resultante salta a la vista la ausencia de la comunidad foral de Navarra. porque Se preguntaría Mourinho, que de esto no tiene idea. Pues porque a la presidenta Barcina no se le ha puesto en ese sitio. Nuestra Yolanda, que tiene de lista todo lo que tiene de rica hembra, ha nacido aprendida y sabe que con las cosas de Navarra no se juega. No vaya a ser que el vulgo se acuerde de cuando Ricardo Corazón de León, duque de Aquitania, dejó en herencia a su esposa, Berenguela de Navarra, todas sus posesiones de Baskonia, al sur del Garona. No vaya a ser que la navarridad caiga en la cuenta de que vasconia y Gascoña son la misma palabra y definen lo mismo. Resumiendo, lo natural sería que todas estas tierras accedieran conjuntamente a su independencia como Estado europeo. Mientras tanto, se ha constituido el Parlamento español con 14 diputados averchales, 7 de Amayur, 6 del PNV y 1 de Gueroabay, frente a 10 unionistas, 5 del PSOE, 3 del PP y 1 de UPN. La lucha por la independencia no deja de ser una guerra, bien que por medios exclusivamente políticos, y en las guerras no siempre se puede elegir el terreno más propicio para la lucha, sino el que propone el enemigo. Así ha sido ahora y se ha ganado esta batalla. Ya veremos lo que vendrá después. A cabo, Alfonso Alonso nos dice que los de Amayú reivindican los viejos postulados de defender la independencia de Euskadi y la liquidación de la comunidad de Navarra. Parece que tanto tiempo en Madrid le ha trastocado su visión de la realidad, y le han pedido percatarse de por dónde van las cosas recurriendo a los tópicos de siempre para eso la barcina es más astuta aunque mientan los dos entzutenarizara or dago nabarra alabedi irratia 7 y 12 de la tarde aquí seguimos en Ordago Navarra Esquerri Gasco Íñigo, esta crónica que venía de la voz de nuestro compañero aunque sí es cierto que venía firmada por Fernando quien en, en las pasadas horas se nos ha quedado prácticamente sin voz Esquerri Gasco Íñigo, así pues ah, le seguimos teniendo aquí con nosotros a nuestro lado y nosotros eh, como siempre seguimos avanzando y ya de camino a esa ruta como siempre importante por los castillos que defendieron el reino vamos a quedarnos con la música en este caso eh, vamos con la música de una banda que sonó muchísimo en estos últimos años, algunos quizá ya se hayan olvidado, yo creo que la mayoría no todavía la recordamos eh Sambesala, eh, Boga Boga da, eh sera eh entzungo dugun. Abestearen titulua ta eh badakizu, eh Tremens taldearen eskutik. Horixe da, ba ondorenko minutuetan entzungo dugun kanta. y otro, un día y otro, una y otra vez Así es el Bogar, así es la mar, así es la vida del marino de la ranzale Vasco Y así nos lo recordaba, perdidos en ese mar, Delirium Tremes Esa gloriosa banda que escuchábamos hace ya unos cuantos añitos, ¿verdad, Íñigo? Efectivamente Y, y qué, con gusto, además Y qué buen grupo, qué breve, <ríe> qué breve fue y qué buenos fueron Pues sí, la verdad que fue como esas estrellas, ¿verdad? Que duran poco, pero que dan una buena luz Despedimos pues este tema tranquilamente y eso sí, antes ya de eh, comunicarnos con nuestro compañero Iñaki Sagredo, como hacemos eh, miércoles a miércoles, una breve matización, eh, Inigo, a propósito de esta crónica de la semana que nos eh, compartías hace unos minutos. Sí, eh, sin más, no que, que, que el hecho de que Ayolanda Barcina sea rica no tienen la culpa las demás. ...personas del sexo femenino... en ¿no? ...hembras, que era la palabra que en este caso usaba que usaba suena, Fernando... ...suena un poco violento... ...exactamente, ha tenido corrección política... ...nos gusta hablar de política, nos gusta también ser... ...cuando hay que serlo, en este caso yo creo que valía la pena... ...hacer esa aclaración, esa matización... ...pasan eh, 16 minutos... ...17 de las 7 de la tarde... ...y ahora sí, como siempre, esa cita con los castillos... ...con ese patrimonio histórico político... ...que nos ha dejado el reino... Para lo cual, como siempre, saludamos a nuestro querido compañero Iñaki Sagredo, un clásico en este programa. Arrachaldeon, Iñaki. Arrachaldeon, ¿qué tal estáis? Bienvenido, encantados, eh, como siempre. Aquí también te manda saludos nuestro compañero Íñigo, saludos también de mi parte, Raúl. Muy y bien. hoy, además, eh, víspera de Navidad, nos toca hablar de un castillo para nosotros muy querido, especialmente en la zona de Araba, al menos, que es el castillo del San Vicente de la Sonsierra. ¿Qué podemos ¿Eh? Eh, decir sobre este castillo, Íñigo? Iñaki, perdón. Pues... Sí, eh, habláis, hablo, no sé cómo es. Sí, habla. sí, adelante, adelante, adelante, te escuchamos. Bien, pues, eh, bueno, lo primero que tengo que decir sobre el castillo de San Vicente, que resulta un poco sorprendente cómo, cómo las limitaciones actuales, porque ahora se sitúa en La Rioja... Pues incluso libros recientes de historia que tratan sobre un poco esa historia de, de los vascos, pues pues lo rechazan, ¿no? Como que ya pertenece a otra comunidad y por lo tanto no, no tiene historia común con la nuestra, ¿no? Parece un poco sorprendente. Eso como introducción. Pero del Castillo podemos decir que, bueno, desde antes de 1172, que se fundó eh, el fuero, el rey Sancho el Sabio fundó el fuero en la... En, ...en San Vicente, antes ya había vestigios de defensivos en tiempos de los primeros reyes de Pamplona... ...sabemos que en el año 1194 el propio Sancho Fuerte construyó el castillo y las murallas... ...aunque pre, pre, casi seguro que estuvieran unas fortificaciones anteriores ya vigentes... ¿no? ...en el año 1200, haciendo un repaso rápido de su historia... ...fue conquistado por el rey Alfonso VIII, salen las listas de castillos tomados por el rey castellano... ...y bueno, deja referencia sobre que no, mejor dicho, no deja referencia sobre una, una defensa de ultranza... ...pero seguramente la hubo, porque en toda su historia los asedios, que vamos a comentar un poquito... ...pues siempre resistió, fue uno de los castillos que más resistió los ataques, ¿no? Eh, sabemos también, como esos datos históricos, esas pinceladas que nos deja la historia... como el rey Alfonso VIII, en un momento de delicada salud, en el año 1208, arrepintiéndose quizás de la conquista pues bueno endiéndose o intentando mitigar sus pegados pues escribió un, una pequeña bueno unas frases en las cuales pues daba constancia de estos castillos como el de san vicente y prometía devolvérselos al rey castellano alegando de que eran propiedad del rey perdón al rey navarro alegando de que era su propiedad un poco un intento de, de, de limpiar su de la ...muerte que parecía que acechaba y que no fue así al final... ...y por lo tanto San Vicente siguió permaneciendo en el Reino de Castilla... ...luego ya se recuperaría, ¿no? Eh, entró dentro de, ese, de esa historia, que no os quiero aburrir... ...pero bueno, no, no, no. podríamos hablar largo y tendido de guerras que hubo con Castilla... ...pero quizás me situaría en la parte... ...en la parte en que descendió como... ...como a ultranza el Reino de Navarra... ...en las guerras del siglo XV todas son sierra participó en esa defensa contra un enemigo notablemente superior, ¿no? Sabemos que en 1429 eh, en la guerra con Castilla se intentó tomar por asedio y no lo consiguieron y que hubo varios capitanes navarros como Ramón de Oyoki y otros tantos como Fernando Parrilla Ayala que bueno, que con otros hombres de a pie intentaron conquistarlo pero no lo consiguieron. En las listas de hombres y de gente que fue enviada había muchos roncaleses eran diestros en el lanzamiento de, de ballestas, eran ballesteros... ...y lo defendieron a ultranza, como Sancho López y Isaba... ¿no? ...que con 44 hombres de ronca lo defendieron. ¿no? Eh, la historia es así de, de curiosa, porque si bien resistió a ataques... ...si bien resistió a sedios, sabemos que por desgracia en el año 1464... ...toda la parte de la Sonsierra eh, se integraría en Castilla... ...por una mediación del rey de Francia, Luis XI... ...que bueno, hizo como de árbitro... ...como pasó con la anterioridad... ...entre el rey castellano y el rey de Navarra... ...y decidió por fin varias villas... ...y varias regiones, o, perdón... ...o la región de la Sansearra que pasará a Castilla... ...cosa que generó un gran revuelo... ...sobre todo en la Merinda de Estella... ...porque pertenecía hasta la Merinda de Estella... ...y lugares incluso como los Arcos... ...que hoy es Navarra... ...pues formó parte de Castilla hasta prácticamente el siglo XVII... ...por lo tanto... Eh, ...es un poco esa historia que nos deja... ...esos retazos... Eh, de, y que bueno, que en cierta manera pues pasó por, por desgracia lo que sería eh, San Vicente, pues formó parte del Reino de Castilla, luego de La Rioja, y algo parecido a lo que sucedió con Treviño, que al final, pues por, por, un, por unos vasallajes de unos nobles, pues al final formó parte de lo que es hoy Burgos, ¿no? esa historia un tanto abstracta y curiosa, que nos ha dejado reminiscencias, pues bueno, pues pues terribles, ¿no?, pues en lo que sería en la conjunción del reino y de, de un pueblo conjunto, ¿no?, como era entonces el reino de Pamplona-Navarra, ¿no? Y es que si nos permites una pequeña cuña informativa, Iñaki, solemos decirlo con bastante frecuencia para asombro de propios y extraños, Etreviño nunca fue a Daba. Otra cosa es que políticamente no sea demasiado correcto decirlo, pero en este programa al menos y en este colectivo llamado Navarrates somos eh, aficionados a la historia y nos gusta <ríe> la historia tal y como es, por más que nos pueda doler. Eso es, eso es. Treviño sí que formó parte del reino de Navarra, pero posteriormente no. Y es así la, la historia, ¿no? no hay nada que objetar. Al fin y al cabo, Treviño figura como tenencia, tenencia del reino de Pamplona, que era un gobernador que, que manejaba un distrito y con fines defensivos, ¿no? Por desgracia, esa historia que hablamos de Navarra, pues parece que se borra de un plumazo y, y no se deja muchas constancias, ¿no?, de, de esos datos, y de esos señores que dedicaron pues, pues, su vida en, en defensa de, sus, de esas fronteras, ¿no? ...y bueno, y todo lo que es la Sonsierra... ...con San Vicente, la Guardia, la Braza... ...los castillos roqueros de Buradón... ...de Toro, de Toloño... ...pues desde luego hicieron una defensa ultranza ¿no?... ...el mismo castillo de Asa... ...en la pueblada de la Barca pues estuvo... ...unos unos responsables que uno de ellos... ...Juan de Waldo murió defendiendo el castillo... ...frente a castillos, frente a los castellanos ¿no?... ...entonces bueno, es esa historia que... ...que cuesta, que no... ...por desgracia no se ve ni siquiera en las páginas web... ...de las propias localidades ¿no? ...que es un poco lo sorprendente... Pero es así está está en los documentos que es lo que realmente dice la verdad que no son películas de gente forofa a la historia navarra que puedo decir bueno es que esto está entre comillas no no estamos hablando de, de fuentes primarias de documentos de escribanos no es nada inventado y bueno y es poco triste de que es, de que no tengamos esa información pues, pues en, en las propias pues ¿no? de las de los ayuntamientos y aquí que con el tema de san vicente Es muy interesante ver cómo en el folleto turístico de San Vicente de la Sonsierra eh se habla eh, únicamente de Navarra, o sea, sin, sin ninguna cortapisa. Y luego cualquiera que visite San Vicente de la Sonsierra y, y se acerque a su ayuntamiento verá que hay dos placas a la entrada del ayuntamiento, una es la que le da Furo Sancho el Fuerte uh -huh. y la otra es creo que es Carlos II el Noble cuando creo que es Carlos II cuando, pues, por la defensa de, del puente de San Miguel de Soncierra contra los es, castellanos. Y no hablar nada de, de, de Castilla, de Burgos, de... Nada, nada. Hay, hay una gente... Tendremos que aprender, muchos, porque, eso, claro, es. las políticas y las limitaciones actuales eh, siempre se dice que, bueno, los vascos somos, bueno, tenemos una forma de ver las cosas muy... Pero, por desgracia, o, o a favor de otras De otros lugares que ahora son forman parte de, pues, por caprichos de, de la historia o caprichos de, de, de invasiones y demás pues forman parte de otra comunidad y que sin embargo se sienten más navarros o más formando más parte del reino de navarra con recuerdo con cariño de entonces que otros lugares en que en principio pueden presumir de contar con una mayor facilidad de defensa de, de esa historia como puede ser regiones que, que todos conocemos no. Y sin embargo, en ese lugar que, que está donde está, pues aún así se considera en Navarros, ¿no? Y es digno de, de elogiar, ¿no? Desde la radio, desde, desde la historia, desde los libros y, y todo, ¿no? Lo que comprende. Efectivamente, es que aquí, por ejemplo, se echa en falta, ¿no? Yo que sé, que por ejemplo el ayuntamiento de, de Escoriaza ponga dos placas semejantes o que en, en Cigoita pareciera algo semejante o en Nuevo Vitoria, ¿no? que tenga sus referencias, pero bueno, la, la medio ocultan, digamos, ¿no? Sí, hay como eh, esa especie de sí, formamos parte de, pero bueno, ya no se lleva, ¿no? Como me dijo un político de primera línea, ¿no? Es que eso ya no se lleva. Entonces, <ríe> así nos luce el pelo, ¿no? Que cada 30 años estamos cambiando de nombre a las cosas, porque como ya no se lleva, el tema es que si no hay un sustrato que agarre bien la raíz de qué es la historia, pues al final esos nombres, esas banderas, que todo es tan, tan novedoso, pues van desapareciendo y dan paso a otras cosas, a otras ideas y a otras novedades. ¿no? Pero yo creo que al final iremos todos al mismo huerto y que al final realmente hondaremos en, en la verdadera historia y, y se entenderá de que, de que realmente lo que hay que exigir son los límites de aquel viejo reino ¿no? y no otras cosas. Y para delimitar eh, ese reino, eh, como siempre, eh, tenemos eh, una gran joya que es ese patrimonio histórico eh, formado por los castillos. En este caso, eh, ciñéndonos a San Vicente de la Sonsierra, Iñaki, eh, ¿qué restos nos han quedado eh, de lo que pudimos pues hacer? sí, la verdad, verdad es, es lo más importante, porque sí. al cabo <ríe> lo que <ríe> <importante> queremos <también. ríe> hacer es invitar a la gente a visitar. Sí. Pues, para hojas de la historia ojos que qué hubiese pasado a San Vicente si llega a formar parte de Navarra en el 1512, pues no quedaría piedra sobre piedra. Pero no fue así y dentro de lo malo, que es eh, desaparecer de la muga a Navarra, pues por lo menos el castillo, gracias a Dios, se salvó. Y tenemos pues prácticamente el castillo en su totalidad, está el torreón del homenaje de una planta impresionante. Próximo, hay una torre que se llama la Torre del Reloj es muy bonita y entre ellos pues hay restos de murallas que cierran todo el perímetro, aparte de una iglesia fortificada. Eh, como curiosidad, aparte de invitaros a visitar San Vicente, porque hay un, unas vistas preciosas y no lejos está otros lugares como Briones, que también hay restos de una fortificación que formó parte del reino de Navarra entonces, o el castillo de Dávalos, También habría que decir que, que, bueno, que incluso el puente fortificado de San Vicente contó con Alcaide. Era un puente fortificado que tenía un pequeño cañón y tenía un Alcaide exclusivamente para ese puente. Luego ya era un sistema defensivo pequeñito que formaba San Vicente para defender esa frontera, ¿no?, como curiosidad. Y sí, desde luego, yo invitaría a recorrer estas calles de estos pueblos emblemáticos de la San Sierra como son San Vicente, como es la Guardia, como es la Braza, y saborear un poquito ese ambiente medieval. ¿no? Una visita, desde luego, que emprenderemos emprenderemos pronto, Iñaki, para disfrutar de ese estupendo castillo que, eh, cosas de la vida, eh, tú lo explicabas muy bien, ha resistido mejor que otros, el embate castellano. Eh, no sé si, Ñigo, querías eh, preguntarle alguna otra cuestión a nuestro querido Iñaki Sagredo, eh, alguna otra... ¿Algún otro fleco que se haya podido quedar en el tintero? No, flecos, más. además yo decirle flecos. <risa> se explica además de maravilla, ya que yo creo sí, que... Sí, sí, es, es, es un una, una de sus virtudes, por lo menos desde nuestro punto de vista. No, que, que el, el, el, la verdad es que el castillo está bastante bien, ¿no? Hace poco estuve por allí y, y en el intento ellos me comentaban que andan también rehabilitando, aparte de las murallas, uh -huh. eh, parte de del casco antiguo, vamos. O sea, uh -huh. que por lo menos el ayuntamiento está... En esa dinámica de rehabilitar pues sí, o sea y lo bueno es que no hagan agujeros y digan que es antes de un lado por algún castellano porque ya es, es la tendencia y la moda actual pero bueno, <risa> confiemos en que eso no se dé y que bueno, y os invito a eso o, o, o vamos cuando queráis a ver las del castillo y disfrutar un poco de esa historia nuestra de Navarra que, que formamos todos parte. ¿no? Uh -huh. Así sea, Iñaki, sagredo, historiador, arqueólogo, eh, uno una de las grandes joyas, diría yo, de este programa de Hordago Navarra, con quien es un verdadero gusto poder charlar miércoles a miércoles. Eso sí, te deseamos una feliz Navidad, que Olenchero te traiga muchos regalos, así como a los tuyos. <risa> muy bien. Y que sigas muy bien. Un fortísimo abrazo, Iñaki. A vosotros, a vosotros. A vosotros. Estas escuchando Ordago Navarra en Alabedi Irratia. Arratxaldeko 730 dira, hemen jarraitzen dugu Ordago Navarra, Alabedi Irratiaren eskutik eta horiesek izan dira Iñaki Sagredo gure lagunaren hitzak. Eta, para eh, aquí sube, Betíbezala, eh, Navarro de la Semana, Edo, eh, Azteco, Napar, Tarrerequín, Itzegin, Behar, eh, Isango, Dugula, eh, Mendi, Guchira, Baina, Lenda Bisi, eh, un poquito antes de hablar con ese Navarro de la Semana, tenemos que volver a la música, seguimos hablando de política, en este caso, algunos se llenan la boca hablando de democracia y se les ocurrió a nuestros queridos compañeros paisanos nuestros de Sociedad Alcohólica hacer una canción en sonor Nos quedamos con este tema, Democracia, Sociedad Alcohólica en Euskera. Eran las palabras de Sociedad Alcohólica Democracia y cuando pasan unos minutos de las siete y media, aquí seguimos en Órdago Navarra, vamos como siempre a escuchar las palabras de nuestro Navarro de la Semana, en este caso Aitor Pescador, investigador de la Universidad de Navarra y colaborador de diversas entidades científicas como Eusco y Cascuncha y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Eh, así pues, entramos ya con nuestro... en Ordago, navarra El Navarro de la Semana Decía, vamos con nuestro Navarro de la Semana, eh, cuyo perfil, eh, vamos eh, comentándole, si les parece, nacido en Bilbao en 1970, es graduado por la citada universidad, la Universidad de Navarra y es autor además aitor pescador de una tesis doctoral titulada Araba, Vizcaya y Guipúzcoa en el Reino de Navarra desde sus orígenes hasta 1200. Sus últimas investigaciones se centran en el reinado de Sancho III el Mayor y sus sucesores. Eh, Íñigo, Arrachaldeón Berriro, Arrachaldeón. podemos ampliar un poquito más este perfil. Sí, bueno, comentar que asimismo es colaborador de los centros vascos de Argentina, Juan de Garay, Yuskualechea Tokiéder, de José Paz y otros, donde asesora sobre diferentes aspectos de la historia de Vasconia. Sí. Uh -huh. ...así pues, Aitor Pescador, Arracha León... Arracha, muy buenas tardes... ...bienvenido eh, a esta a nuestra casa, a la Bedi Ratia... ...y a este a nuestro programa que es Hordago Navarra... ...un Aitor Pescador, eh, es uno de los historiadores en responsables... ...hemos sabido del curso sobre Historia de Navarra... ...del Estado Navarro, mejor dicho... ...que ayer mismo se presentaba o se intentaba presentar... ...en la comunidad foral, es lo que hemos sabido, Aitor... ...sí, efectivamente, estás en lo cierto... ...se presentó ayer a la mañana, se hizo una breve exposición... Eh, sobre cómo iba a cursar puesto las clases eh lo que se pretendía precisamente con este curso eh, que bueno, si queréis lo podemos ir desgranando y si sí. sí, principalmente si hizo esa presentación sí. Ajá, efectivamente hablamos eh, de una realidad eh, Aitor, la historia del Estado Navarro que desgraciadamente es todavía bastante desconocida por los navarros sea cual sea su procedencia y es que aquí en Nordago Navarra nos gusta hablar de la Gran Navarra, no de la Navarra Foral digo que es una historia muy desconocida y yo creo que sería bonito si te parece Aitor, poder empezar por el principio ¿Cómo surgió la idea de este curso? Bueno, eh, llevamos ya unos cuantos años trabajando bastantes historiadores desde diferentes aspectos para poder llegar a, a, a determinar y que la gente entienda que se tiene que hacer una historia, eh, hablando de Navarra como Estado, pues eh, con un punto de vista y una óptica precisamente eh, de historiadores navarros, ¿no? no pensando en una historia de España ni en una historia de Francia, eh, que es lo que se ha venido haciendo casi hasta fines del siglo XX, ...sino en una historia precisamente única exclusivamente con la óptica de Navarra... ...y con los objetivos de explicar cuál es la realidad de, uno, de cada uno de los territorios... ...que integraron pues ese Estado Navarro. Entonces, bueno, eh, trabajando en ese aspecto, pues en su día me llamaron desde Euskoculture... ...Eugenia Raiza, y me comentó la idea de que se podía crear un curso... ...en el que se darían temas eh, pues importantes de la historia de, de, del Estado Navarro... ...y a mí me pareció fantástico, nos pusimos enseguida en marcha y bueno... Eh, Vicente Serrano eh, se encargaría de las clases en euskera y yo de las clases en castellano. <risa> Hablaba Hitor Pescador de EuscoCultur que es precisamente la fundación asentada en el corazón de la Navarra, en este caso de eh, Iruña, la organización, la entidad que eh, está organizando va a organizar ...este curso, eh, como decía nuestro compañero Aitor Pescador, historiador... ...y desde luego nos ha llamado mucho la atención, eh, ahora que hablabas Aitor... Eh, ...de cómo se tiene en cuenta la totalidad del Estado de Navarro... ...precisamente que el título del curso viene a ser ese... ...no es Historia de Navarra, siglos 8 al 16 ...es Historia del Estado de Navarra, esto seguramente le chocará más de uno. Eh, evidentemente, porque si fuésemos a hacer Historia de Navarra ya nos estaríamos circunscribiendo pues, casi con toda seguridad a la, a la Navarra Foral, no al territorio que existe hoy. Lo que estamos hablando es de un Estado existente de que surge oficialmente, aunque ya había tenido eh, elementos anteriores, pero surge oficialmente en el siglo 10 y como Estado independiente desaparece en el 16 Luego ya tiene una trayectoria dentro de eh, otros territorios, pero digamos que es evidente que hay la existencia de un Estado independiente hasta 1512, ¿no? con leyes, eh, monarquía por desgracia no república, ¿no? Pero monarquía, ¿eh? leyes propias y diferenciadas de territorios extranjeros como se considera siempre la documentación, como puede ser Castilla, Aragón o Francia. Eh, normalmente, eh, bueno... Eh estamos refiriéndonos, al menos aquí lo intentamos en nuestro programa Hordago Navarra, a la realidad política, más que otra cosa, del Estado de Navarro, no quizá tanto a lo a lo cultural. Desde luego que entendemos que con semejante declaración de intenciones, con ese título Historia del Estado de Navarra, eh, entiendo que uh, eh, vosotros queréis ir mucho más allá eh, de una propuesta meramente sociocultural. O sea, tenéis esa aspiración sí, sí, sí. de inculturar políticamente a las personas que vayan a asistir a ese curso. No, no, eh, vamos a ver. la intención, lo primero de... de del curso no es tanto bombardear a la gente con con datos o con fechas eso se entregará en dosieres en cada en cada en cada curso, en cada cárcel ¿eh? finalizar las clases se da un dosier pues, eh, con todas las fechas más mmm, llamativas del periodo que se ha trabajado en ese momento y tal pero lo que nos interesa sobre todo es que aparezca una concepción eh, y que se implante esa idea de, la, de una historia política de un estado de navarra ¿eh? y en el que se van circunscurriendo como se se puede ver en el, en, en el esquema de que se, de trabajo que se ha ofrecido, pues se habla de la primera historia del, de expansión del Reino de Pamplona, pero enseguida el tercer apartado, por ejemplo, son lo que hemos, nos hemos denominado las otras tierras de Vasconia hasta el año 1000, ¿no? Y ahí entrarían las tierras occidentales, Hipúzcoa, Áraba, ¿eh? la Vasconia continental, y también se habla de la ausencia de mugas en ese momento, es decir, eh, la creación de ese estado de Navarro, pues tiene unos vaivenes, en el que, por desgracia, muy pronto empiezan a perder territorios a otros eh, estados más expansivos y más agresivos sí. y, por lo tanto, pues va perdiendo esa territorialidad. Eh, pero de todos es conocido por innumerables trabajos que todavía en 1514, cuando se reúnen las Cortes de Navarra, lo primero que le solicitan a Fernando el Católico es que reintegre todas las tierras de más de Allende del Ebro al Reino de Navarra, por ejemplo. Eh, Aitor, eh, Arracha el León, soy Íñigo. Arracha León, Íñigo. Eh, Con esto que comentabas de la ausencia de mugas, yo recuerdo aquí leer una crónica eh, que en tiempos de Sancho el Fuerte, creo que era, cuando pues la parte continental de Vasconia estaba en manos inglesas, ¿Sí? eh, todavía los pastores eh, con, eh, de, de vacuno pirenaico que había en, en, la, en la parte, pues ponemos, bueno, en Bactán o en... ...o en Roncal o Salazar, pues tenían derechos de pasto en las landas y en las landas de Burdeos. Sí, efectivamente. Eh, es una cuestión... A ver, eh, el problema es que todos, bueno, la gran mayoría, ya tengo mis añitos... Sí. ...hemos tenido una educación en que se nos ha enseñado siempre que los Pirineos son la frontera. ¿eh? Y en el siglo 16 para Navarra y en el siglo 12 para Navarra... Eh, eh, ...los Pirineos no son más que un accidente geográfico muy fácil de salvar por uh -huh. múltiples vías... ¿eh? ...y que simplemente es atravesar eh, de un territorio a otro a una zona en la que gente en la que la gente se conoce desde siglos. La frontera no se instituye en, en, en el Pirineo hasta que Francia y España deciden que haya una frontera, ¿eh? y no por voluntad navarra o sea Los navarros de Iparralde son expulsados del reino en unas cortes que se celebran en Tudela en el siglo XVII, y, se, y los navarros de Iparralde protestan ante esa expulsión, pero no pueden hacer nada. Es que al final es la misma situación, que del Roncal bajen a las Bardenas que vayan a las Landas. Totalmente. Es que en ambos casos es un tipo de transhumancia que se, que se va a dar porque es una transhumancia natural y, por lo tanto, el, la existencia de fronteras ahí pues es una cuestión meramente política y ya te digo que es muy avanzado hoy al siglo 17 cuando se empiezan a instaurar verdaderas fronteras de no permitir el paso o, o impedir que se acceda a, a ambos territorios. Como decía un viejo colega nuestro, eh, Aitor, Eh, los Pirineos no son frontera, son el balcón de mi casa y a él me asomo para ver a mi tierra, una bellísima, que bueno, yo creo que sí, la verdad que es un auténtico poeta, es un, un buen colega, colega nuestro que en estos momentos vive precisamente al norte de ese balcón que es Los Pirineos. El caso es que también nos ha llamado mucho la atención eh, Aitor seguimos hablando con Aitor Pescador, historiador eh, responsable junto a Vicente Serrano Hisco de estos eh, cursos que van a empezar a impartirse sobre el estado de Navarra. Eh, nos ha llamado la atención el hecho de que quizá hasta ahora eh, lo que más hemos podido disfrutar han sido monografías, ensayos sobre historia de Navarra. Tenemos también el ejemplo de nuestro incansable Pachi Abasolo de la iniciativa Nafarroa Visidic con sus charlas, sus conferencias a lo largo y ancho de la geografía Navarra, pero yo no sé, quizá que nos confirme Aitor Pescador, tengo la sensación de que esta es la primera vez que se lleva a cabo algo así como un curso como tal, como unas clases, unas sesiones sobre la sí, historia sí, de Navarra. Sí, sí, sí, eso, eso lo, lo comentamos en una reunión con Vicente y con Eugenio y, y nos estábamos dando cuenta de que en realidad un curso de este estilo no se había dado hasta ahora y muchísimo menos en Nafarroa, ¿no? Eh, nos llamaba mucho la atención, pero sí es verdad que eh, desde el ámbito académico eh, y sobre todo en Navarra, pues allí eh, hay mucha mucho problema en tratar estos temas, ¿no? Eh, la gente tiene mucho miedo, entonces tienes que funcionar mucho, pues, de fuera del ámbito más puramente académico, aunque eso no le quite cientificismo al asunto. Pero, digamos que, como suelo decir yo, eh, cuando hay sello oficial del Gobierno de Navarra, las dificultades son importantes. Entonces, tenemos que trabajar en ese aspecto y darnos cuenta de que, hombre, pues, pues ya era hora, pues sí, hay que hacer un cursillo de este tipo que empiece a a permitir que aparezcan otros cursillos así y que se den más charlas y más trabajo. Siempre ha habido pioneros, pioneros ¿eh? hay muchísima gente que ha trabajado sobre este tema, que ha lanzado ideas, pero siempre nos encontramos, claro, con esa dificultad de que casi tenemos que funcionar autónomamente y, y ir montando nosotros las cosas según nuestras posibilidades. Pues ojalá que ese carácter pionero efectivamente vaya poco a poco eh, creando escuela. Estamos hablando, Aitor, de un curso que se va a impartir desde el 10 de enero de 2012, fecha importante como no, al 29 de marzo de ese mismo año. Y pensamos, eh, Aitor, o así lo queremos en el, el grupo Navarrete-Taldea, que es quien prepara este programa Hordago Navarra, que no debería este curso eh, quedarse ahí en una iniciativa interesante digamos, al asotavento a de lo que está siendo la preparación de ese gran aniversario, de sino que quizá debería seguir, o, bueno, todo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos, pero entiendo que tanto eh, tú, Aitor, como Vicente Serrano sois ambiciosos y esperáis sí. que esta iniciativa siga en el tiempo, más allá del año sí, 2012. No, a ver, eh, para 1512-2012 se van, evidentemente, está ese magnífico proyecto de, de 1512-2012, Eh, y este cursillo pues es un avance más sabemos que el año que viene eh, más allá de posibles congresos o algún leve movimiento a nivel oficial en Nafarroa lo que sí va a haber es muchas publicaciones de gente que está trabajando pues digamos fuera de, del circuito oficial eh, ya digo que eso no le quita cientifismo pero si fuera del circuito oficial entonces pues tenemos ahí un peyo Monteano tenemos un Alvaro Adot eh, seguramente yo sacaré algún trabajito también importante sobre 1512 Eh, se van a generar algún congreso se va a intentar generar algún congreso importante entonces ese, ese caldo está ahí y yo creo que eso puede servir mucho de trampolín para que se empiece a retomar otra vez eh, todo el tema de toda la historia del, del estado de Navarra porque bueno 1512 es una fecha muy importante tiene un peso específico eh, importantísimo a la hora de pensar que es el momento en el que desaparece el último territorio independiente de lo que había sido pues un reino de una importancia europea importante Entonces, eh, eh, digamos que puede servir esa fecha puede servir mucho de trampolín para salir adelante y empezar con iniciativas potentes, que nos reunamos todos, que podamos montar eh, cosas majas que atraigan a la gente, sobre todo, porque tampoco creo que se debe pretender pues hacer eh, ni conferencias, ni cursos, ni congresos en los que lo único que vayamos es a demostrar que sabemos mucho sobre eso, sino sí. lo que queremos hacer es, sobre todo, divulgar y que la gente entienda lo que sucedió, cómo se produjo Eh, que esa es una de las finalidades más importantes de este curso. O sea, ¿qué es lo que he dicho? no Pretendemos dar datos y fechas. Lo que pretendemos es, es explicar qué es lo que sucedió y también enseñar cómo se explicó desde la historiografía española para que la gente entienda qué es lo que se ha venido aprendiendo y qué es lo que ocurrió realmente. Porque en muchas ocasiones una cosa y otra difieren. Eh, Aitor, eh, el, el, el curso este eh, sería factible... ¿Sacarlo fuera de Pamplona? Por ejemplo, que se hiciera en Vitoria o qué habría que hacer para que se pudiera realizar un curso de estos en pues con vosotros mismos en Vitoria. Sí, es, en sí, sí es que lo... por voluntad propia personal, nada. No, no, no, no ya. Me, nada, <ríe> no. me imagino porque lo mismo que, que Euskocultur, pues viene a raíz de ellos, ¿no? Que os, que os llaman o, sí, o solicitan sí, sí. la realización por vosotros. Aquí tendría que ser alguna otra entidad de la que se pusiera... Tenemos incluso eh, facultad de geografía e historia, ¿verdad? Aquí sí, no, me, me refiero, a porque lo que dices de Pamplona, de Locultamiento de Historia, aquí nos cuentan que Sancho Sesto el Sabio conquistó Vitoria. En las visitas sí, a la morada. <risa> <risa> Hombre, <risa> eso, eso sí que es un poco fuerte. <risa> eh, hace, un poco, hace un año así estuvimos dando una charla sobre Navarra en, en, en Vitoria también. Eh, no recuerdo ahora con quién fue. Ay, sí, no, con la Tazuri. <risa> eso es. ...y la verdad nos sorprendió sobre todo la cantidad de gente que acudió... ...efectivamente... ¿Eh? ...nos efectivamente. sorprendió muy notablemente que, que quedó acudió gente fuera. un montón de gente... ¿eh? ...se quedó gente fuera a los cuatro días... ...sí, sí, sí, sí, sí. yo estuve con Pello Monteano... ...que estuvimos hablando precisamente sobre la conquista de Navarra... ...el más en el tema centrado de la conquista sí... ...y yo sobre la participación de las famosas tropas vascongadas... ...que parece que las quieren hacer independientes... ...del resto de tropas castellanas en la historiografía española... Pero sí, sí, yo la verdad me quedé muy sorprendido y muy agradecido de cómo nos trataron, sí. Mm, yo bueno creo que, que no habría mucho problema en montar una cosa así. La cuestión en estos temas, como siempre, no, no creo que sea ni siquiera un problema de, de, de, de gestión, porque ya está realizado el cursillo, ya están ya se están sí. preparando las, las clases con PowerPoint, los los aportes documentales, eso es una mera cuestión de, de que alguien diga, bueno, pues hay que poner tanto y en tal sitio. Bueno. Mm -hmm. Unos... Así, de, así de simple y así de complicado también Pues ojalá ojalá que haya voluntarios de desde luego que creo, eh, tal y como ha dicho Nuestro compañero Inigo, que hay mucho Público potencial, mucha gente deseosa De poder disfrutar de esas interesantísimas Sesiones que van a formar parte De ese curso de Historia del Estado de Navarra Un curso que como decíamos se va a Impartir en principio en la vieja Iruña En Pamplona, en la capital del Reino Del 12 de enero al 29 de marzo Y que eh, yo no sé si en los pocos Minutos que nos quedan de manera eh, breve De manera concisa, eh, Aitor Pescador Eh, ¿Nos podría explicar eh, cuáles son esos, esos principales puntos de ese índice temático? Que son varios, estoy viendo, que son en total 12, entiendo yo que son 12 sesiones, ¿verdad? Si Efectivamente. Puede, ¿sí? Sí. sí. Pues son 12 son 12 sesiones, mmm, van a ser de hora y media más o menos cada una. Eh, y vamos a iniciar pues desde un punto de inflexión importante, que es el año 778, con la batalla de Orreaga, Porque nos parece que lo que pretendíamos era, eh, pese que se va a hacer un breve resumen de, de lo sucedido eh, durante el Imperio Romano... ...y sobre todo aclarar un poco eh, la cuestión, la polémica siempre viva del reino visigodo de Toledo en referencia a estas tierras... ...pues bueno, vamos a tratar de arrancar con Orreaga, eh, explicar una, esa primera expansión que hay del reino de Pamplona del año 900 al 1000... Esa entrada en la digamos en el reconocimiento internacional que se produce con sancho garces se va a especificar también pues esa, esa historia de las otras tierras de vaconnia ¿eh? eh, de que luego se integrarán dentro de lo que será el reino de navarra eh, entraremos de a fondo en sancho el mayor con el que tengo pues ya varios libros publicados y que uh -huh. sigue despertando una interesante polémica Seguiremos con ese, esos años Tan extraños y tan confusos Que vienen después del reinado de García Aldenájera Con el asesinato de Sancho el de Peñalén Lo que yo denomino Una protocon, una protoconquista de Navarra Porque son años en los que Aragón Y Castilla se dividen el reino ¿eh? Se reparten, pues uno se queda Castilla se queda con La Rioja, con todas las tierras occidentales Y los otros se quedan Con lo que es el territorio Netamente Navarro Seguiríamos con el periodo de, de Sancho VII ...donde de paso tocaríamos un poquito el tema de las Navas de Tolosa... Eh, ...porque parece un tema interesante que además ahora está otra vez en el candelero... ...que el año que viene se pretende también celebrar desde el gobierno de Navarra... ...se hablaría ya de la Navarra reducida... ...de ese elemento de nuevo que es la entrada de la Casa de Champaña... ...y las dinastías francesas en el reino... ...se hablaría de las tierras irredentas en un nuevo apartado... ...evidentemente las tierras irredentas son las que siempre se solicitan... ...ya digo, incluso en el siglo 16 desde las Cortes de Navarra... ...que sería Vizcaya, Guipúzcoa, blablabla... ¿eh? ...se hablaría de la convulsión del siglo 15 aclarando bien... Eh, ...qué es ese tipo de convulsión que se produce en Navarra... ...y si se produce en otros territorios como es así... ¿eh? ...porque parece ser que para la historiografía eh, oficial Navarra... ...y para la historiografía española... ...el único reino que sufrió una guerra civil en el siglo 15, Fue navarra y es al contrario fue un proceso de descomposición de las monarquías que se producen toda europa y luego pues acabaríamos sobre todo con tres eh, clases importantes que sería el estado navarro y europa que sería pues ese periodo de juan y catalina tan mal estudiado hasta ahora gracias alvarado eh, mucho más aclarado eh, en el que siempre pues casi se ha venido a demostrar que pues era un reino caótico en punto en un punto de descomposición que no se podía solucionar y que por lo tanto, poco menos que la llegada de Fernando el Católico fue un, una salvación. Uh -huh. Se hablaría de los años decisivos, ¿eh? de 1512 a 1530 y luego se acabaría pues con un último una última clase que se titula La conquista de Navarra debate, eh donde le daríamos línea de forma importante pues a toda esa polémica El, el tema de las polémicas historiográficas historiográficas lo vamos a tratar a lo largo de todo el curso. Sí. Es decir, desde los visigodos vamos a empezar a hablar qué es lo que se cuenta en la historiografía habitualmente española e incluso en la oficial Navarra, y luego vamos a aportar los datos que demuestran que muchas de las cosas que se dicen no son ciertas o están tergiversadas de manera que queden, o interpretadas también, de manera que queden al gusto, de digamos, del consumidor eh, exterior. ¿eh? Es decir, se hace historia en Navarra para explicar la historia de España. Lo que nosotros pretendemos es hacer historia de Navarra para explicar la historia de Navarra. ...simple y llenamente. Ajá, esos son los principales jalones de ese curso... ...que va a impartirse a partir del 10 de enero... ...en el que entendemos, quizá en este último apartado... ...referido a la conquista de Navarra a debate... ...debería hablarse también de esa fecha importante... ...que es 1620, al norte de los Pirineos... ...pero que no deja de tener su importancia, por supuesto. Sí, sí, esa es, esa es la prolongación, ¿no? Sí. Eh, tenemos un, unos temas muy interesantes a debatir... Eh, ...que yo creo que todavía están vivos... ...no sólo el, el hecho en sí de la conquista sino pues eh, la justificación que se hace de la violencia, del acto de violencia de la invasión desde la historiografía española. Se sigue justificando. Eh, yo creo que, eh, lo he escrito más en más de un artículo y la, lo he dado en, alguna más, en más de alguna charla, que Navarra, a fin de cuentas, y según se explica desde la historiografía española, es una de las primeras guerras preventivas que se han dado. Es decir, eh, Fernando el Católico uh -huh. no tenía más remedio que invadir Navarra porque si no invadía Navarra, invadía eh, Navarra iba a suponer un peligro para Castilla. ¿Eh? y por suerte en aquella época no armas de, no había armas de destrucción masiva sino también se hubiese aplicado esa excusa para navarra pero es, es cierto que es eso es una guerra preventiva según la explicación que da la historiografía española entonces por eso hay que explicarlo bien hay que hay que enseñar que tampoco era una cuestión de, de indios y de vaqueros que no había buenos muy buenos y malos muy malos sino al contrario había muchas eh, mucho mucho personaje gris eh, que se fue de, quedando en el camino ...sí hay elementos a resaltar, por ejemplo... ...la personalidad del mariscal, etcétera... ...pero hay otros otros agramonteses que dejaron mucho que desear... ...hubo veamonteses que de casualidades de la vida... ...pues no actuaron como se espera eh, habitualmente... ...sino que en un momento dado estuvieron con Juan eh, III... ...e incluso con Enrique de albret ...entonces uh -huh. es todo... ...explicar bien sobre todo que fue esa conquista... ...y dejar bien claro que fue eso una conquista... ...una anexión unilateral... ...y luego la, la desaparición... ...lenta y progresiva del Estado de Navarro en, en todos sus aspectos, ¿no? El ir, la primero, la secesión de, de las tierras de iparral en 1529-1530... ...y luego, pues, la destrucción de toda la foralidad, que, bueno... <ríe> ya podríamos ...ahí podríamos hablar en extenso de, de, de qué tipo de foralidad se permitía, cuál no... Eh, ...tenemos ahí las actas de cortes que demuestran que era toda una pelea constante entre el Virrey y las cortes por intentar unos mantener unos foros que al final se fueron degradando y, y todo eso pues bueno habría que explicarlo que la verdad que es muy interesante el, el, el curso este sobre todo en algún artículo tengo leído tuyo eh, cómo se aprovechan de los libros de texto de De los sí. críos, ¿no? Para meter... Sí. Pero tanto sí, en Navarra como como en Vascongadas, digamos, ¿no? Porque las icastolas también aquí, con lo de territorios históricos, pues nos machacan bastante, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí. Yo aquí en Navarra eh, he mirado varios libros de texto y realmente queda pánico eh, cómo se explica no solo eso, sino, por ejemplo, yo eh, eh, me acaban de pasar hace poquito también un libro que habla de la historia, ¿no? Eh, el surgimiento de navarra en la historia y pues eh, aquí nativos no hubo se ve hubo eh, celtíberos eh, romanos visigodos y al final sí, en el siglo 10 aparecen los navarros pero en, el, en ese, desde digamos desde los celtíberos hasta los navarros del siglo 10 eh, aquí no hubo nativos eh. hubo romanos hubo visigodos eh, eh, bueno sigue ocurriendo a día de hoy Tú tienes que se encuentra un yacimiento en, en sí. Iluña y enseguida te hablan de yacimiento romano o yacimiento visigodo. Aquí, aquí se tilda mucho Celtíbero. Sí, sí, celtíbero. Eso, sí, sí ahí, ahí gusta a, mucho el Celtíbero, a, sí. Recientemente se ha hecho una excavación en, en Guardia, en la Guardia, sí. y... donde había como un, un pozo y, y... el asentamiento es Celtíbero. Sí, en a, allí, aquí encanta. En cuanto se encuentra la menor tecla romana ya es un yacimiento romano. Hombre... Uh -huh. Yo recuerdo hace tiempo cuando se realizaron las excavaciones al lado de la catedral, que en su momento, la que luego fue directora de la, del Museo de Navarra, explicó que se le denominó eh, yacimiento visigodo no por los elementos encontrados en la excavación, sino por el periodo histórico en el que se estaba datando. Mm. Es decir, que le daba igual lo que encontraban, sí. lo que querían era que se llamase yacimiento visigodo porque esa era la época de los visigodos. Una de razón científica de primer orden, porque... Eh, o sea, daría cualquier ejemplo, si tú vas a Estados Unidos y estás eh, eh, desenterrando un, un enterramiento comanche, no me puedes decir que es un, un enterramiento norteamericano, ¿eh? es, un, es un enterramiento comanche. Bueno, pues aquí parece ser que en Navarra, y ya digo, en los otros territorios, no hay nativos. ¿eh? En periodo de tiempo hay un vacío en el que no sé dónde estaban las sí. gentes de aquí... ¿Eh? Yo alguna vez lo he escrito también en algún artículo, parece que ser que aquí en la cuenca de Pamplona se hablaba el latín más excelso, que todo el mundo se saludaba con ave sí. ¿eh? y, se, y se despedía con valete y nadie decía gur, ni ayo, ni nada, porque parece que todo se hablaba en latín. Vamos a ver si este curso, desde luego, eh, Aitor Pescador, puede servir para ir eliminando esas auténticas aberraciones históricas. Ha sido un verdadero placer. Eh, charlar eh, contigo eh, recordamos a los radio oyentes a dirección www.euscocultur las dos con K punto com, van a encontrar de la mano de la fundación Euscocultur toda la información necesaria para poder animarse a participar en ese estupendo curso. Muchísimas gracias Kere Casco Aitor, ha sido un ah, placer hablar contigo A vosotros, ha sido una guazada poder contactar con vosotros <ríe> un, un fuerte abrazo, a vos Vale, a vos, hasta sacada. pronto vos. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde ...en Alavedi y Erratia... ...Ordago Navarra... ...Ordago Navarra... ...bueno queridas amigas y amigos... ...navarros todos... ...hemos llegado al final del último programa de 2011... Volvemos el 11 de enero, pero del 2012, año importante para que suene con muchas más voces y con un volumen más alto, las esperanzas de empezar a recuperar nuestro estado, Navarra. El año que viene denunciamos los 500 años de ocupación de la Alta Navarra, ocurrida en 1512 por las tropas españolas. Esta es una de las tres fechas referentes en las que nos arrebataron nuestro estado, por parte de España y Francia. Las otras dos son 1.200 en Vitoria y 1.620 en Po. <risa> Esperamos que los partidos nacionalistas que han dado su apoyo a Nafarroa Viziric lo hagan de verdad y empiecen a tratar a Navarra como Estado de los Vascos, no como una mera provincia más de su Euskal Herria. ...que empiecen a tener conciencia de que somos una colonia española y francesa... ...es decir, un territorio dominado y administrado por potencias extranjeras... ...y que empiecen a valorar seriamente si están para trabajar por la independencia... ...y la recuperación del Estado arrebatado... ...o simplemente para gestionar instituciones españolas por responsabilidad. Lo que deberían hacer por responsabilidad con Euskal Herria es definirse públicamente como navarros de nación y en las instituciones locales, provinciales y comarcales que estén, decir alto y claro que estos son territorios navarros y que reclamen la recuperación de su soberanía arrebatada. Dejemos de ser subordinados y empecemos a sentirnos soberanos. Gora, na a estatua. Gora. Vesteri que es, Esquerri Casco Íñigo, Vada que sube, Urrengurtean, Emén, Isango, Alá, Berriro, el 11 de enero de 2012, volvemos. Un fuerte abrazo, hondo y san Casco.